Mira al péndulo, siente como pierdes el control sobre tu mente, estás cayendo en estado de hipnosis. A través de este punto del dial y también a través de nuestro blog en internet, a través de hipnotizate.blogspot.com, un sitio donde puedes encontrar este programa y los anteriores para escucharlos en tiempo real o para descargarlos, para disfrutarlos en cualquier momento. Para comenzar con el programa de hoy, vamos a utilizar la música de una banda sonora. La banda sonora de una película muy punky. Al menos en, en, en esa banda sonora. La protagoniza nada más y nada menos que Karen oh, O, a lo que es lo mismo, la cantante de ese grupo que comenzó pues siendo pues bastante potente. Yeah, a yeah, yeah, los neoyorquinos. Ahora rodeada de lo más punky que te puedes eh, echar a la cara, que son los niños. Y es que eh, Karen O and the Kids son los protagonistas de la banda sonora de Where the Wild Things Are, una película infantil con unas canciones realmente espectaculares como esta que nos va a servir para comenzar la sesión de hipnosis de hoy. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. Encontramos a Karen O rodeada de punkis, de niños gritones. Karen O and the Kids, protagonizando la banda sonora de esa película dirigida por Spike Jones, Where the Wild Thing Are, una película infantil eh, basada en, en un libro, en el libro de Maurice Sendak. Vamos a recuperar ahora una banda que pensábamos que estaba pues, finiquitada y que sin embargo... En esta nueva temporada nos deslumbran con un nuevo trabajo. Corner Shop, eh, hace diez años, pues tuvieron su momento de, de gloria, hace más de diez años, con aquel Brimful of Hasha. Mm, en este tiempo he seguido trabajando, pero bueno, con una repercusión mucho más irregular. Sin embargo, ahora eh, editan un álbum que lleva por título, al igual que esta canción que va a sonar, Judy Sachs A Lemon for Breakfast. Y vuelve a ponerlos de plena actualidad, Corner Shop. One, two, three, four. <música> To Greg, we punk. Old children sit on the single grain, walking round to Gregory we punk. Check out the bright spark. When JoJo puts another record in the glove box, we walk the groove. Groove, yeah. Speakers Amplified from tweeters can help but put a hand to the name Not even featured tweeters Amplified from speakers can help but put a hand to the name Down Tools We walk the groove trap El retorno de Corner Shop, los británicos de origen hindú con este Judy Sachs a Lemon for Breakfast, su nuevo álbum en el que volvemos y eso nos da un montón de alegría encontrarlos totalmente inspirados, pero para inspirado el trabajo que va a sonar a continuación. Se llama Álbum y el grupo tampoco se quiebra mucho la cabeza, se llaman Girls, aunque no está compuesto por chicas, sino por un par de personajes llamados Owen y White. Han presentado un álbum repleto de fantásticas canciones que se inaugura con este Last for Life Girls. Comienzo realmente arrebatador, optimista, el de este álbum llamado así, propiamente firmado por Girls, que no son otra cosa como te digo, que Chad Chet White y Christopher Owens, que han firmado uno de los trabajos más deslumbrantes de esta temporada. Regresamos al Reino Unido hasta Londres para escuchar al, al grupo de la vocalista Shinhai Shoniwa a los Noisets Esto se llama Never Forget You. Watch a drinking Roma whiskey. Now won't you have a double with me? de los londinenses noisetes tras eh, What's the time, Mr. Wolf nos presentan este igual Young Heads con temazos como ese Never Forget You vamos a continuar en hipnosis ahora y lo vamos a hacer con un grupo misterioso un grupo que no se sabe muy bien cuál es su identidad aunque eh, lo que sí que está claro es cuáles son sus referencias musicales y es que Eh, music, music, go music que es como se llaman suenan a Ava más que los mismísimos Ava y lo demuestran en canciones como este Thousand Crazy Nights music go music No, no son Ava, aunque lo parezca, no han vuelto, sino un grupo llamado Music Go Music que lo hace pues, realmente tan bien como los nórdicos Southern, Crazy Nights, es la canción que nos dejaban. Nos venimos ahora hasta nuestro país para escuchar lo que es el nuevo trabajo de Antonio Galván de Parade, un maravilloso álbum que lleva por título La Fortaleza de la Soledad, así con referencias a a Superman, al, al cómic, y con una canción dedicado al científico más insigne de pues de esta segunda mitad de. de la segunda mitad del siglo XX y de la actualidad, como es Stephen Hawking Parade En traje blanco yo volaré y flotaré. Si sí, flotaré Hacia el centro de un agujero negro yo flotaré. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Stephen Hawking me dijo todo Barreras que me sujetan, yo las romperé. Oh, no ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe ya? La velocidad del pensamiento donde me llevará. Tra Stiffenha me dijo todo él. ¿eh? Stephen Hawking, Stephen Hawking cayendo desde el cielo con el volumen de una nova, con la tensión. Je to Fantástico, ¿no? La música de Antonio Galván, de Pará, es, es desde luego un músico muy, muy especial, muy particular. Para dedicarle de entrada una canción a, a un científico, a Stephen Hawking, pues ya hay que hacerlo. Pero, además, si, si observamos con más detalle pues la letra de, de sus canciones, todo el entramado musical lo hace realmente único. La fortaleza de la soledad, es como se llama este nuevo trabajo, un álbum que no deberías de perderte. Además, al igual que tampoco deberías de dejar de oír lo que va a sonar a continuación, un retorno inesperado. Este sí que es inesperado totalmente. Un grupo que en plena movida, en los años 80 y tal, grabó un par de discos, los convirtieron en unas... Estrellas, en un grupo mítico, en Mamá. ¿eh? recuerdas la banda de de Granados que ahora de José María Granados, que ahora, en este año, lo volvemos a reencontrar, no con un grandes éxitos, con un par de nuevas canciones. no, no, no, con un álbum completo, de principio fin, nuevo y un álbum que mantiene la frescura y el, y el buen hacer de, de José María Granados en canciones como la que vamos a escuchar, Botella, una canción que sirve para inaugurar la mejor canción, el nuevo trabajo de Mamá. Niño acostumbrado a no dejarse querer, fabrico las preguntas, las respuestas también, oculto tras la ventana vi la vida pasar. no esperaba a nadie la vuelta otra vez a la actualidad de Mamá un grupo clásico de los 80 que todos pues pensábamos que estaba más que terminado y amortizado aquel proyecto con canciones clásicas que han pasado a la memoria colectiva del pop español siempre que, es, que se edita algún recopilatorio de la movida de los 80 pues están presentes pues por por motivos eh, realmente convincentes Mamá Pero no, no esperábamos que grabasen un disco y además un disco tan fresco y que suena tan bien como este que acabamos de disfrutar con esa canción llamada Botellas. Nos vamos hasta Granada para escuchar a, de, de unos veteranos como mamá a unos novatos, a unos supernovatos que acaban de sacar un EP llamado Prácticas en el circuito de Bahrein. Ellos se llaman Sweater... Y esta es la canción que nos dejan fan de la Fórmula 1. Aires nuevos para el pop de nuestro país. Suéter desde Granada que tiene, que tiene esa ciudad... ...que genera tal multitud de fantásticas bandas prácticas en el circuito de Bahrein. Es como se llama el EP que han presentado con canciones como este fan de la Fórmula 1. Vamos a continuar, a continuar en hipnosis con más nuevos grupos de nuestro país. Hasta Alcalá de Henares nos vamos para escuchar a Lentejas... Los Viernes, es lo que menos me gusta de, del grupo, el nombre que se han puesto Pero la música me tiene totalmente cogido Duelos y Quebrantos, es como se llama su primer trabajo Y lo presentan con canciones nada, como este Callada, mucho mejor Ellos son Lentejas, Los Viernes Dices que nada, ya será igual entre agitada y en alemán con tu impaciencia inglesa con todas tus razones dices que ahora ya no es igual un dos tres cuatro. Cuestión de arte, de amarte y repararte, me dices. Sin traducí, a flúor, me congelo. Gana un fin de semana, vámonos a la playa, cocinaré. Algo sin te na na na na na de Rolf Lee. Pero Por si mucho na sueño con caries Como volver a amor sin me ni al con Raymond Carver. Cuentan de tarde en tarde, los amigos adoradores a casa nunca llegan tarde. Recetas para dormir sin tener ganas. Te busco en la multitud de niñas con ropa usada. Otro verano perro, otro perro en tu cama. Convivo vivo por omisión y vivo sin tener ganas. Afluo, me congeló. Gana un fin de semana, vámonos a la playa, cocinaré, me vestiré. Por favor, no tomas frenas, mi amor, si pones mucho mejor, luego sueño con caries. Como olvidarte mi amor si me explomina mi actor, bebiendo con Raimon Carrera. Pero por favor, lárgate de una dana si pones mucho mejor, luego sueño con caries. Darte, mi amor sin mezclina ni alcohol, bebiendo con Raimon Carla, cuéntaselo, cuéntaselo, todo a tus padres, tus padres, vaya por Dios, vaya por Dios, es así tan tarde, cuéntaselo a Jiménez de los sol. Má já pro se sepsit to, Música repleta de referencias intelectuales, incluso a mi adorado Raymond Carver, lo nombran Lentejas los viernes, el grupo de Alcalá, pero de Alcalá de Guadaira, de Sevilla, que no sé yo en qué estaba pensando, callada mucho mejor, es ¿eh? se llama esa fantástica canción que nos han dejado, perteneciente a Duelos y Quebrantos, un álbum eh, que te recomiendo encarecidamente. Joey Crepúsculo ya ha llegado de nuevo, trae un nuevo disco bajo el brazo, se llama Chill Out, tras su aclamado Super Crepus, vamos a ver qué, qué nos deja en esta ocasión. Eh, la el álbum se abre con la canción que va a sonar ahora. Toda esta energía es lo nuevo de Joey Crepúsculo. Sonando en hipnosis, hipnosis hipnotisv.blogspot Quizá tenga algo más de arreglos eh, este Chill Out de Joe Crepúsculo, pero sin embargo sigue sonando igual de destartalado, de chatarrero, con esa voz a medio gas que le pone el tipo a, a esa forma de, de cantar. Toda esta energía es la canción que inaugura pues Chill Out, que es como se llama el nuevo trabajo de Joe Crepúsculo. Hasta Londres nos vamos para escuchar a una de las sensaciones del momento. Una banda con una X blanca sobre un fondo negro. XX es como se llama la formación en cuestión, que esta vez nos dejan una canción llamada VCR. myself by the sea In another's company By the sea Wanna go out to the beach misteriosos el nombre del grupo les viene que ni pintado XX eh, una de las canciones de su álbum de debut la que nos han dejado hoy este VCR vamos ahora con un tipo llamado Port O'Brien que nos dejan esta, este tema que ya suena por aquí de fondo Lip Gear Álbum continuación de aquel álbum de 2008, Al We Call Do Was Sing, que fue el que nos presentaron por Do en aquella, en aquella ocasión. Ahora nos encontramos con este Sir con canciones fantásticas como ese Lip Year. Hasta Suecia nos vamos para escuchar a The Mary Honnets, con su nuevo trabajo Iceland y temas como este Puzzles. Never said I'll be a numb one day, I'll be a numb one day I'll be a numb one day I'm going out to stay up all night Let's talk about the feel strange on the inside Let's make this here I should be here to grow, I should be here to know That if I make it right, I could be heading home That's not a way to think, somebody told me how We only learn one way, could that be said about us? Could that be said about us? I'm going out to stay up all night Let's talk about the food strange on the inside Let's make this year de los suecos de marionettes llegamos al final de esta sesión de hipnosis, saludos del profesor Fulcanelli cuando cuente tres despertarás y no recordarás nada simplemente sentirás un enorme placer, uno dos y tres despierta